Karina Olivera, desde el móvil. móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Volvemos a escucharte, Karina? Qué lindo esto que hacemos, Jorge, qué lindo lo que te genera. Eh, siempre hablamos de la posibilidad de que yo esté en estudio, y no, definitivamente el móvil es lo mío, la comunicación, el, la interacción con la gente, las emociones. Bueno, Hoy, no, empranito... no, porque si vos estás en estudio me mandarás a mí a la calle, pero yo no, no, no voy a llegar a a la altura del nivel de tu trabajo, sin duda. Por sí. favor, no, no digas eso, para nada, no digas eso. Pero te decía, tempranito con Chiquita, ¿sí? en la 17 casi, entre 24 y Gorlero, y esas emociones y, y los mimos de Chiquita que se los fuimos a contar, hicimos ver de, de esa persona que, que se sentía feliz por ver la Chiquita. Después nos fuimos a, estar, a hablar con Alejandra y con Belén, y estas, estas historias de vida que conmueven, que que motivan y que generan también que la audiencia quiera ser parte, quiera colaborar, y a mí realmente me emociona mucho, me alegra, me hace feliz. Y por otra parte, las, el otro tipo de emociones, las alegrías, esa, esa felicidad que sentimos nosotros por gente que queremos, por gente que sabemos que la lucha día a día, y es el caso de Patricia Álvarez y Sebastián Eslepovich, que hoy van a estar, hoy digo hoy en este presente, van a ser parte de esta obra donde Dona Jiménez en la artista central, y el de Judas en la obra. Eh, una, una obra que va a estar en el Joy a partir de julio, pero que nosotros ya estamos palpitando, y hoy estamos con Patricia Álvarez, a quien le agradecemos, porque realmente estamos muy felices, te lo, te lo dijimos el día que, que nos enteramos, y hoy venimos acá a poder abrazarte, y además poder compartirlo con la audiencia, la emoción que nos genera, que finalmente ustedes, tan luchadores, tan colaboradores con esta sociedad, siempre tan solidarios, hoy tengo que ser, eh, vos me decías, famosa no, famosa no, bueno, por favor, sí que sí, que famoso. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en el estudio, chicos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Esta Estamos mañana, felices, ahí, es felices de saber que les va bien. Qué lindo, gracias. Uh -huh. Gracias, bueno, eso nos encanta, nosotros hemos recibido muchas de esas muestras, de los medios, un montón, de la gente, del público que nos va a ver, y, y esa alegría es, es como el exitazo para nosotros ¿no? que se alegren por, por este digamos, este ciclo que, que, que comienza en nuestra carrera ¿no? que, que ya viene siendo exitosa el, como le decía yo a porque ya tener un público que te siga, medios que te llaman para hacerte una nota estés no, estés con Susana Jiménez, es, es brutal es un montón Bien. Patricia, eh, ¿cómo es que llegan usted, ustedes a que Gustavo Yankelevich que es el productor de esta obra los conozca y finalmente sean contratados? Bueno, Gustavo nos fue a ver al teatro, a nosotros, pues, según él, su primera salida post-pandemia. Había escuchado hablar mucho de nosotros y un entrenador amigo, el que lo entrena, él lo llevó al teatro, le dijo que se quedaba tranquilo, que estaba todo bien los protocolos, etc., y fue con la esposa. Nos fue a ver justo una de esas obras que nosotros hacemos de muchos personajes, que hacemos tres, cuatro personajes cada uno, y a las no sé, 15 días, capaz un mes, no sé, nos llama y nos dice que quería tener una reunión con nosotros, o al Teatro Fernández, yo tenía clase con mis alumnos, y un antes nos reunimos, y nos propuso este proyecto, al cual dijimos que sí, inmediatamente, porque reúne como todas las condiciones. Primero es Susana Jiménez. Después, es una obra que nosotros además quisimos ver muchísimo, y que había agotado permanentemente en Buenos Aires cuando la hicieron. Y después es en Punta del Este, que para nosotros eso es como todo, que sea acá, y que la gente se dedique a hacer teatro de acá. Y también nos pareció como un detalle a, a tener en cuenta que Gustavo, en lugar de ir a Montevideo, haya, nos haya elegido a nosotros como, como actores de la ciudad, que él está eligiendo para vivir también, ¿no? porque él también está viviendo acá ahora. ¿Ya eh, tuvieron oportunidad de estar con Ana Jiménez? Sí, sí, estuvimos una semana en Buenos Aires, este, nosotros llegamos de, de Estados Unidos el 18, y el 19 salimos de mañana para Buenos Aires, este, nos llevó la producción de Gustavo, Todo, todo de, de primer nivel, por supuesto, Todos tuvimos chofer, la secretaria Gustavo tuvo en nuestra disposición, que sé yo, y fuimos a la casa de Susana a leer el libreto junto con ella, Antonio Grimau, Julieta este, y David Masajnik. Eh, el, el elenco se había completado con Julieta, Sebastián y yo, porque los dos tres, pues, bueno, Susana Obvio, Antonio Obvio, y David también, que es un actor que es muy conocido, si lo ven se van a dar cuenta, son actores de mucha cosa. este, ellos eran del elenco anterior. Bien, Jorge, vas tú. Patricia, ¿cómo, cómo ese ha sido el, el mix hasta ahora? ¿Han, ¿Han estado ya ensayando la obra, por lo que entiendo? Sí, estuvimos leyéndola, en realidad, eh, yo, nosotros deducimos con, con certeza y con lógica que, Ma que Susana quisiera eh, conocernos a nosotros y también a Julieta y a ver qué tal empastábamos todos y la verdad que fue un ensayo muy divertido de lectura, ¿no?, en la casa de ella, que tiene un espacio de ensayo muy lindo, Y la pasamos genial, nos reímos, porque es una máquina de contar anécdotas, es una especie de China de Sorriso Argentina, ¿viste? Uh -huh. Hablamos dos palabras y otra te cuenta una anécdota. aparte persona que hombre la conoce, tuvo una historia con ella, obviamente, ¿no? Es una, una vida en el trabajo, en el, en, el, en el oficio, y además, como le digo, digo siempre, ver a Susana y Antonio pasando la letra, que hace siete años que no hacen, y la tenían fresquita, uh -huh. y fue como una elección de comedia, para ellas son muy buenos comediantes los dos, yo, yo Antonio lo, lo he visto mucho en el teatro, a Susana no la había visto nunca en teatro, entonces verla así, yo sé que es buena actriz, porque he visto películas de ella, y sé que es buena, películas de las buenas, como La Mari, y un montón más que hizo, no, no, no, no hablo de la otra, de la época más liviana, que fue otra cosa, pero digo, es una actriz que se compromete, sin, sin, sin ser una actriz con, solo con oficio, ¿no? sin escuela, claro, aquí, aquí hay varios, varios este eh, varios desafíos del caso de ustedes eh uh -huh. poder inter, eh, intervenir en un proyecto de estas características, ¿sí? Uh -huh. como, como representantes, como lugareños, como gente de aquí Cuando el espectáculo habitualmente de estas características está en Montevideo o está en Buenos Aires y sin embargo claro. ustedes lo van a tener este, instalado en el propio lugar, lo que pienso les da una, una mayor posibilidad de, de manejo de situación, digamos, ¿no? Eso por un lado, por el otro lado un, un espectáculo que es un espectáculo internacional que se presenta acá pero se puede presentar en cualquier, en cualquier parte del mundo pero a su vez también no en enero donde Eso. esto está repleto básicamente de, de, de argentinos Al sino cual. en pleno mes de julio que un productor como Kelevich. A, eh, esté decidido a apostar para empezar un, un evento, un espectáculo de estas características en el mes de julio y no es que es un espectáculo y de repente el año que viene hay otra función sino con un plan de una hoja de ruta para que eh, durante un tiempo que ojalá se, se extienda más allá de lo que hoy se está previendo eh, estar instalado en Punta del Este como un atractivo de baja temporada cosa que realmente no estamos acostumbrados a ver Claro. Bueno, esa es, para mí es la gran pegada de San Quilevino. Es el ojo de la persona que sabe. Porque en verano, como, ¿qué, qué dice? nosotros por ejemplo estamos en el Teatro Fernandino. Nosotros nos va a ver todo el mundo, de todos lados. Yo siempre digo, eh, eh, el turista de Gorlero para nosotros es una joya, porque es el que te agarra el volantecito, el que va a los centros de informe y pide, y que va al teatro. claro, Pero esta, esta, esta plaza ha sido... En verano ha sido como un choque frontal de muchos eh, próceres que han venido a hacer teatro, si no, no la conoces, pero en invierno que, que, que hablamos tanto de descentralizar, ¿Qué más, ¿qué más interesante que descentralizar trayendo mega espectáculos aquí? Y que no estén una sola vez, en este caso vamos a estar de julio a septiembre, sábado, y viernes y sábados, esperemos que domingos también, entonces, ¿qué, qué más, este, qué más descentralizador, descentralizador que eso? Porque van a venir ¿Quién no quiere ver a Susana? ¿Quién no quiere ver a Susana Jiménez? ¿no? ¿Quién no uh -huh. quiere ver una mega escenografía? ¿Quién no? Es un lugar como es el Enjoy. Eh, o sea, como que están todas las, las pautas dadas como para que sea un, un atractivo turístico importantísimo. Y para nosotros que ustedes estén jugando en las grandes ligas. Sí, para nosotros es bárbaro, es una que nosotros somos medio paloma y somos tan outsider que como que no, como viste lo vemos divino, nos encanta conocer, bueno, nos encanta el reconocimiento de Gustavo, el reconocimiento de Susana, que Antonio se ría de nuestros chistes, y Susana también, conocemos nuestros personajes, pero claro, y, y es una ilusión divina y a, la verdad que es divino, y que es la primera vez que Susana venga a Uruguay y que nosotros seamos los primeros uruguayos que actuemos en Uruguay con Susana, es todo como, todo como hitos, ¿viste? son todo como marcas. Pero, ¿viste? ¿Viste? como nosotros somos medio como palomas de verdad, estamos como que no nos damos cuenta si es para nosotros, de, es un sol, es un sueño, o sea, no nos damos cuenta de la magnitud que pueda llegar a tener, que seguramente sea muy grande, claro está. ¿Cuántos quisieran? Entonces, calculo que sí, <risa> Bueno, felicitaciones para ustedes. Gracias, gracias. Y, sí, nos, vamos, y bueno, nos vamos a emocionar de, de verlos allí. Sí, les va a gustar, les va a divertir, es muy linda la obra muy divertida, la, la van a disfrutar mucho, eh, se estrena el 15 de julio, las entradas salen mañana a la venta por suticket.com, y bueno, eso es todo lo que sé, porque me bajo lo que sé de la, de, de, de la producción, y vamos a estar súper contentos de estar acompañada, acompañados por este enorme elenco, es ser, ser, ser acompañante de Susana, que es una comediante del carajo, y, y que todos ustedes estén ahí para verlo. ¿Cuál es la fecha de comienzo? El 15 de julio. ¿Exclusivamente en Enjoy? Exclusivamente en Enjoy. De julio a septiembre, exclusivamente en Enjoy. Es un espectáculo que es solo del Enjoy. Eh, también hay, hay que reconocer que, que Enjoy se juega mucho en una cosa así, ¿no? Sí, se juega mucho, se juega mucho y, y están apoyando tremendamente, bueno, desde hasta coordinar las entrevistas y todo. Están trabajando, están trabajando con Gustavo desde el verano y han hecho una buena dupla de trabajo ahí en Enjoy más Sankilevich era lo que se tenía que dar, porque acá en Punta del Este es la forma de, es, es el lugar para que Gustavo traiga sus mega proyectos, espero que, que no sea el último el de Susana y que sigan así, ¿viste? ¿sí? Ha sido un gusto esta charla, Patricia. Un placer y gracias por siempre por estar, chicos. Saludos para abrazos. ustedes. Chau, chau, Ay, sí. Nos faltó acá, ¿no? Ah, bueno, está Sebastián es Lepovich, obviamente, pues. Como bien implícito conmigo, ¿no? <risa> valor agregado. <risa> es el valor agregado. ¿Qué valor agregado? No, no. Una cosa que les voy a decir, nada más No, no. Lo que pasa es que... No sé si está allí, pero no, tampoco no. lo dejaron hablar mucho. <risa> no, no, no. Nunca está, porque viste que él, él es es de muchas cosas al mismo tiempo así ¿viste? que nosotros no somos solo actores pero bueno <risa> Gustavo Sangeliz le dijo una cosa muy linda ya que nos reunimos primera vez, le dijo que no conocía otro comediante, ni en Argentina, ni en Uruguay como Sebastián Opa, bueno, y esto Un bueno, es tremendo reconocimiento bien. para un artista, viste, entonces bueno nos quedamos muy felices, ya con eso estábamos contentos seguro, ¿no? digo que seguro Vale, vale, bueno, vale, ahora vale. entendés por qué también nuestras emociones Por qué estamos tan felices también por ustedes Muchas gracias, la verdad que los agradezco mucho Nosotros somos trabajadores del arte Y esa es nuestra meta Estar en contacto siempre con la ciudadanía Vivir del arte, que ha sido mi meta y la del desde siempre Y en eso estamos Y en ese capullo en el que estamos tuvimos la suerte de que el señor Gustavo Yankelevich Y la señora Susana Jiménez eh, nos, nos dieran un lugarcito para salir y encontrarnos con ellas, ¿no? Gracias, gracias por el tiempo y felicitaciones. para... Un placer, gracias chicos. Cerramos Jorge. Hasta mañana. Hasta, mañana. Hasta buena mañana, buenas Hasta mañana, Karina. Chao, chao, gracias. Fre Frecuencia abierta.